la idea era un poco hablar de la situación, de intentar hablar de la situación de los trabajadores y las trabajadoras durante la pandemia y puntualmente de la situación de los salarios y suspensiones eh, en el marco del tan mentado y machacado 223 bis. Eh, esto es algo que atraviesa a los trabajadores y las trabajadoras de todo el país con un algunas diferencias eh, que, que lo agravan, que agravan en realidad la situación. Eh, y empezando un poquito por por el final, eh, esto también está enmarcado y atravesado por el acuerdo de la UIA y la CGT. Claro, sé que eh, se prorrogó por 60 días más la claro, última semana. Exactamente. Y acá hay algo que a nosotros, eh, los laboralistas, nos, nos parece eh, importante y que siempre siempre sostenemos. Eh, los, los El abogado laboralista es importante y fundamental en una parte de, del conflicto de los trabajadores, pero solamente en una parte y en la parte jurídica. ¿Por qué digo esto? Porque es muy importante que los trabajadores también recuperen eh, al, parte de la historia. ¿no? En la década del 70, por ejemplo, el trabajador conocía su convenio colectivo, conocía la ley de contrato de trabajo y de esa forma... Eh, conocía lo, los rudimentos básicos y esa forma eh, al menos tenía unas herramienta más para, para defenderse y en, en esa, esa tarea ese ejercicio como tantos otros no eh, ha sido totalmente perdido por la clase trabajadora y en esta pandemia ha habido una batería de, de medidas a través de dnu de provincia de nación que obviamente si el trabajador había perdido ese ejercicio con todo esto que eh, no, no, no está menos que maría mariano alme al menos como mínimo y, y por eso me gustaría eh, al menos que podamos charlar y aclarar algunas cuestiones ¿no? eh, algo que es fundamental y que establece la ley a través de, de del, del dnu del 297 del artículo en el artículo 8 es la garantía salarial está vigente este DNU que es el que establece el aspo y establece que en su artículo 8, que los trabajadores deben cobrar íntegramente sus saberes, está vigente, también ha sido prorrogado, eh, creo que, si mal lo no recuerdo, es eh, la última prórroga hasta el 28 de junio, uh -huh. eh, y es importante sostener esto, porque fíjense, primero que hablamos fue de la prórroga del acuerdo entre la UIG y la CGT, y yo decía de empezar por el final porque me parece importante que esta idea quede eh, que firme, ¿no?, Eh, tanto la UIA como la CGT han, han firmado un acuerdo por el cual eh, ellos eh, establecen que los salarios pueden ser pagados hasta un 75% como mínimo, ¿bien? O sea, los trabajadores, si, adhieren a, si las organizaciones sindicales adhieren a este acuerdo, un trabajador podría cobrar el 75% de su salario, ¿bien? Esto debía ser homologado por el por el ministerio y así lo fue, fue homologado a través del encima si no recuerdo del mira de del decreto 397, sí, del 397 del Ministerio de Trabajo, por el cual homologó este acuerdo entre la Ue y la CGT y es, esto establece un marco para hablando en criollo hacer acuerdos a la baja. Claro, siempre teniendo en cuenta que los que se descontaban en principio serían los que no están realizando tareas, como que ese era el argumento Bien. que entraba en juego ahí, ¿no? Bien, y eso es muy importante lo que acabas de decir, porque como siempre sostenemos, una cosa es eh, la ley y el derecho, y otra cosa son los hechos. Claro. En los hechos, eh, eh, lamentablemente, eh, enmarcados en el también tan mentado artículo 2, 23 bis, de la Ley de Contrato de Trabajo, que establece los pagos no remunerativos para trabajadores suspendidos, ¿qué hizo? Que esto lo eh, estos acuerdos a la baja han sido presentados a lo largo de todo el país en actividades como, por ejemplo, empleados de comercio, cuando están trabajando, eh, docentes, eh, en el caso de los docentes privados, cuando están trabajando, y un montón de otros... Eh, sectores que están trabajando. De hecho, por ejemplo, en el caso eh, puntual de Mar del Plata, eh, la gastronomía está paralizada, es cierto, uh -huh. pero se ha reactivado eh, a través de los, eh, las compras telefónicas. bien Entonces, hay una mínima reactivación. Como ejemplo, pongo, ¿no? Sí. Bueno, en el comercio, los comercios están abiertos en ya sea por eh, telecompras o... Sí, para retirar o, o lo que sea. O para retirar, o en el caso de algunas localidades de la provincia de Buenos Aires están abiertos directamente para ir a comprar, como es el caso, por ejemplo, de Mar, de, de Mar del Plata. Por lo tanto, en los hechos, estos acuerdos eh, fueron para todos los sectores. Y fíjense una cuestión. Eh, acá es innegable que a través de Sin entrar en la discusión de la naturaleza del Estado, es innegable que acá el Estado ha, tirado, ha, ha dictado un montón de normas Eh, tanto para la salud como para las relaciones para la seguridad social y las relaciones laborales en particular eh, ha dictado un montón de normas tendientes a proteger eh, los derechos que los que son parte de, eh, de los trabajadores ¿no? eh, por ejemplo el que acabamos de mencionar pero también eh, el estado ha sido bastante permisivo por ejemplo ha tenido como ha ido por dos, como suele hacer por, por dos carriles primero te, te marca a través de un DNU que los trabajadores deben cobrar el 100% de sus saberes, pero por otro lado te habilita la quita. homologa el acuerdo de este, claro. Por un lado, fija los ATP de ayuda a los empleadores para que paguen el 100% de sus salarios, pero por otro lado también está homologando que se pague el 75% de sus salarios. Claro, de eso te iba a preguntar, Javier, en relación a a esta idea o lectura que aparecía al principio de que bueno, ante este escenario de emergencia toca ser un poco solidarios, que toca perder un poco, quizá no ganar eh, las mismas cantidades que, que en un escenario de, de cierta normalidad. Y ahí lo que aparece en realidad son eh, esta quita salarial habilitada por este pacto y además el gobierno subsidiando los salarios de los trabajadores de empresas privadas que son las mismas empresas que al final le están descontando el sueldo a sus trabajadores como que en, en el medio el que termina perdiendo es el trabajador de a pie totalmente, aparte fíjense, tenemos que recordar que el trabajador es el sujeto de tutela preferente algo que siempre también los laboralistas machacamos mu mucho y esto está establecido tanto en la ley de control de trabajo como en la constitución los trabajadores son sujetos de tutela preferente Acá el Estado va sale a eh, ayudar a, los, a la patronal poniendo una cuestión matemática, el 50% de los haberes, ¿no? El otro 25% lo pone la patronal, en el caso de que haya un acuerdo por el 223 a la baja. Claro, claro O sea que el trabajador pone el otro 25%. El trabajador y el empleador están en un pie de igualdad. Algo que claramente no es real. No es real porque el trabajador eh, no debe ser solidario porque jamás ha sido solidario el empleador con el trabajador. O sea, acá claramente una vez más el empleador hace solidario al trabajador en las pérdidas, pero es más grave aún porque lo pone en un pie de, de igualdad con el empleador. Por eso nosotros eh, sostenemos, y ya hay bastante escrito eh, en cuanto a eso, que los trabajadores de forma individual pueden reclamar judicialmente y todo indicaría que va a tener... Eh, que van a tener un resultado positivo, pueden reclamar judicialmente el 100% de sus saberes. Sí, sumado, Javier, a esto que, que decías, esta solidaridad oblig, obligatoria que impone la patronal, eh, muchos trabajadores también están eh, teniendo que costear su propio trabajo y sus, sus, sus medios de, de producción, la luz de sus casas, eh, computadoras, conexión a internet, que digamos hay, hay otra solidaridad obligada en estos en estos momentos de costear, costos que tendrían que hacer del empleador que se trasladan a, a los trabajadores eh, Totalmente, porque eh, dentro de los trabajadores no es lo llamamos no esenciales, que es donde entrarían todos los de teletrabajo, por ejemplo todos esos trabajadores al no estar regulado en realidad dicen que no está regulado pero se podría aplicar tranquilamente la ley de contrato de trabajo, donde claramente sostiene que el empleador debe aportar eh, los, los, los materiales para la, la elaboración del trabajo Como decía, esos trabajadores pagan. Primero tiene que tener eh, los equipos eh, equipos modernos, eh, al, al menos para, para poder estar conectados. Después pagan la luz, eh, no, no, la RT no los cubre, eh, no, no está claro qué es lo que cubre el seguro de, de contrato de trabajo, eh, perdón, no, no es claro lo que cubre el, la aseguradora de trabajo a ese trabajador que está en la casa. Y así todo, muchos de esos trabajadores, no cobran el 100% de sus de, de sus saberes. Y otra cuestión más que los hacen solidarios que por lo general el trabajador no lo tiene en vista porque el trabajador lo que, lo que ve inmediatamente es el, su salario neto, ¿no? lo que va al bolsillo. Todo esto lo que está pegando es eh, lo que está haciendo es pegar una tajada fenomenal al, eh, a las, a la jubilación, a la ANSES, a las cajas eh, jubilatorias de los trabajadores. <risa> porque muchos de estos acuerdos lo lo que sí establece en estos acuerdos es el no pago, en la mayoría de los casos, de las cargas de las llamadas cargas laborales. Claro. Sí, además Aquí. vos hacías mención, Javier, a, a esta cuestión al principio de, de un ejercicio organizativo, de defensa eh, laboral y sindical que tenía que ver con por ahí conocer las normativas, el convenio colectivo de trabajo y en este escenario surgen modalidades de laburo que lo trascienden y que no están regladas. Totalmente, de hecho ahora se están a, se están discutiendo eh, tanto el estatuto para teletrabajo como el estatuto para los trabajadores, de los llamados trabajadores de aplicaciones. Y nosotros eh, también hay la posición firme es que eh, el, el piso de la ley de contrato de trabajo, de ahí para arriba, el estatuto en la historia de, de la legislación argentina eh, ha sido siempre a la baja, el estatuto de los trabajadores rurales, el estatuto de las trabajadoras Eh, de domicilios particulares, eh, siempre han sido estatutos a la baja. Por eso hoy la ley de control de trabajo en eh, eh, marcaría los tanto al teletrabajo como a los trabajadores de aplicaciones. Y si se quiere ajustar, se tiene que ajustar hacia arriba, ¿no? no hacia abajo. Pero volviendo volviendo al inicio, eh, acá es fundamental que los trabajadores tengan en claro qué lo establece. Esto lo establece un decreto de necesidad y de urgencia del gobierno y está vigente y está vigente. Los trabajadores deben cobrar íntegramente sus salarios. Y esto es muy importante porque como decía recién, este decreto lo que ha permitido esta acuerdo entre la UIA y la CGT lo que ha permitido es que muchas organizaciones sindicales eh, a espalda de, de de los trabajadores hayan ido y firmado acuerdos a la baja. Por eso también es importante que el trabajador sepa ...que la ley lo ampara a reclamar judicialmente el 100% de sus saberes. Javier, eh, estamos llegando a junio, ya estamos en junio, pero estamos llegando al final de junio... Eh, ...el aguinaldo, yo teniendo en cuenta esto de eh, este decreto que ten, que está vigente... ...más allá de las negociaciones que se hicieron y cómo eso le, le sirvió también al Estado para eh, adaptarse a, esa, a ese acuerdo... ¿Cómo debería ser legalmente, más allá de después que en los hechos pasa otras cosas, pero para saber qué herramientas tienen los trabajadores, el pago del aguinaldo? Bueno, eso también es un tema que ahora, como decimos vos, ha surgido más que nada en principio eh, eh, por parte del, del Estado, no del Estado Nacional primero y del Estado de la Provincia de Buenos Aires segundo, aunque también, por ejemplo, Mendoza ya aparentemente había firmado un acuerdo para pagarlo hasta en cuatro cuotas claro. el el sueldo anual complementario es el, el 13 sueldo el sueldo número 13 perdón que se pagan dos cuotas también recordemos que en algún momento se llegó a pagar en, de, en un solo pago que se pagan dos cuotas ahora se paga con el sueldo de junio o sea se cobraría los primeros días de julio y en diciembre con el sueldo de, de noviembre no a mediados antes de que finalice diciembre eh, volvemos a lo mismo Acá los trabajadores más allá de lo que establezcan las organizaciones sociales en eh, organizaciones sindicales los trabajadores tienen que luchar por el pago íntegro de su aguinaldo eh, no obstante no sé si ustedes pudieron ver eh, acá analizábamos que eh, al menos en la provincia de buenos aires eh, muchas muchos sindicatos salieron a decir que no van a aceptar el pago salonado sí. del aguinaldo hay que ver que, que cuál es la fuerza ¿no? de, de negociación que tienen las organizaciones sindicales Javier, te quiero hacer la última sí. pregunta, eh, así también te, te liberamos y te agradecemos del panorama del mundo del trabajo en este escenario, da para bastante análisis, en relación a lo que decías vos de este DNU que establece que se debe cobrar la totalidad del salario como abogado laboralista, ¿entendés que hay posibilidades de demandas colectivas, de retrotraer esta situación que en concreto hoy ya le están pagando de menos en el bolsillo de los trabajadores? Sí, mirá, lo de la cuestión colectiva eh, habría que verlo, pero sí estoy seguro de que el trabajador de forma individual puede reclamar el pago íntegro de sus saberes y estoy, nunca se sabe esto, pero estoy prácticamente seguro que tendría un resultado positivo porque así lo establece la ley.